Travesía. Música más allá de las apariencias. Nos relajamos un rato, nos vamos a meter con un pianista armenio. Tiene 30 años, es muy joven. Y bueno, tiene armenio porque nació en Armenia, porque tiene una influencia de la música de su país, tiene raíces muy profundas en las composiciones. Pero él, desde, desde la mitad de su vida, desde los 15, 16 años,、eh, vive en California con, con su familia. Se fueron de un lugar prácticamente rural donde él、eh, aprendía piano teniendo tres o cuatro años a una ciudad más grande y después emigraron a los Estados Unidos. Y resulta que、eh, resultó ser un músico increíble a esta altura, considerado uno de los más grandes pianistas de la actualidad con tan solo 30 años. Es decir, estamos hablando de algunos puntos altos. ¿no? Y básicamente empieza a venir toda una corriente de por esos. Países, ¿no? De Israel, el Medio Oriente, en líneas generales. Yay Maestro es otro enorme pianista que, que empieza a tener un reconocimiento muy particular, desplazando, si se quiere, de,、eh, de los primeros planos, a algunos consagrados, como Key Jarrett, para dar alguna referencia, más allá de que son、eh, cosas distintas las, las que vienen haciendo. Pero bueno, Tigran Amasian, así se llama. Eh, bueno, es un músico realmente increíble que ha coqueteado un poco con lo que sería el rock progresivo en una primera etapa. que Se ha metido básicamente en el jazz, que ha trabajado fundamentalmente en la cuestión del jazz con la implicación de sus raíces folclóricas, de cuestiones étnicas musicales, y también que ha empezado a trabajar con una línea, si se quiere, más. Eh, Impresionistas desde el punto de vista pictórico, porque los últimos dos discos los grabó en el sello alemán SM, que ya implica toda una、eh, línea estética particular. Pero bueno, nosotros lo que estamos presentando es un material grabado en el 2010, editado en el 2011, aparecido en el sello Verb,、eh, grabado en Francia, pero editado en los Estados Unidos, esas cosas medias raras. El disco se llama Una Fábula. Y aquí está solito él con la participación eventual de un percusionista. Él toca el piano, él canta y el resultado es precioso. El tema que vamos a escuchar, el primero de los temas llama d o Spinners y luego Samsara. Estas son las nuevas corrientes dentro de lo que sería una música poco clasificable, pero englobada bajo el concepto de jazz en líneas generales. Estoy hablando de Tigran Amasian, una fábula, se llama este material del año 2010, editado en el 2011. Es un pianista armenio muy joven, realmente estupendo. Los temas de Spinners y recién Samsara. Para algunos, claro, tiene una ligación directa con la música clásica, para otros con la improvisación,、eh, digamos, en sentido estricto. En fin,、eh, en algún lado hay que ponerlo. Por lo general, lo que hacen es usar alguna casillita medianamente determinada, como si fuese tara de jazz o música de fusión, y allí aparecen estos verdaderos talentos poco clasificables en líneas generales, como lo han sido a lo largo de. De la historia de la música, muchísimos músicos, muchísimos grupos. Porque si yo les digo que lo que vamos a escuchar ahora es Oregón, esa banda、eh, infernal de hace tanto tiempo, creada en el año 71, y alguno me diría que inevitablemente que incluirla dentro del terreno de la fusión y tendría razón. Otro diría que es jazz y tiene razón. Otro diría que tiene mucho de música clásica y también tendría razón. Eh, en definitiva, se trata de disfrutar. Y nosotros lo que vamos a hacer es recordar, porque, no sé, cuando armaba el programa, lo de Tigran se me disparó que podía tener una l i g a z ó n cercana a alguna de las músicas de Oregón. Y me acordé de este disco que apareció en el 2007 y que se llama Mil kilómetros. Y que, bueno, hace referencia a estas contingencias de las giras, de, de los distintos grupos. Y claro, para. para... Este, ellos a veces hacer mil kilómetros es mucho, como este, si se tratara de una especie de hazaña, y en realidad para estas latitudes sería más bien una cosa bastante l ó g i c o Pero bueno, mil kilómetros se llama este material. Paul McCandless en, en todos los, los caños. Ralph Tauner en la guitarra clásica y en el piano. Me sigue gustando más tocando el piano que la guitarra. Glenn Moore. En el contrabajo, Mark Walker en la batería y la percusión es la formación de, insisto, de este año 2007. Recuerden ustedes que el primer、eh, baterista percusionista fue Colin Walcott, un músico que murió en el año 84 en un accidente de autos cuando la, la, la banda estaba de gira. Después fue reemplazado por Trilog Gurtu, un músico hindú excepcional que, que bueno, que giró, estuvo en Bahía Blanca con, con Joe Sawinul hace ya unos cuantos años. Y bueno, finalmente Mark Walker lo reemplazó en aquella época para después a su vez ser reemplazado. Pero bueno, esa es otra historia. El tema que les quiero presentar、eh, es el que da título al disco, tiene una melodía bellísima、eh, y se llama justamente Mil kilómetros. Podría garantizar que todos los discos de Oregón tienen esta jerarquía. Este particularmente tiene este tema que da título al disco de enorme belleza: ¿eh? Mil kilómetros.